Soy el maestro Doggy y aquí estoy para ustedes, chamacos. ¡Bravo! ¡Eh! Me, me da mucho gusto saber que la mayoría están bien y que en algún momento van a estar mal, bro. Así es la vida. Y luego los que están mal ahorita van a estar bien. Obviamente hay que aprovechar los que están bien,、eh, hacer lo que les gusta hacer, diviértanse, porque así es la vida. O, olvídense de esa, de, de esa marihuanada que d i c e No, es el karma. Es el karma, ¿eh? Eso es el karma. Muchachos, por favor, hay que, hay que, hay que ver. ¿Te imaginas tú? Yo no digo que no h a y gente que haya hecho algo mal en su vida. Pero ustedes han visto, por ejemplo,、eh, nuestras madres que sufren a veces por lo que hace algún hermano. Ya.、Yeah. Sí. Y tú dices, ¿qué hizo mal mi mamá? ¿O qué, o, o qué hizo tan mal para merecer algo tan fuerte? O, o, o tu papá, que. Entonces, la vida es así. A, a la gente buena le suceden cosas malas y a la gente mala le suceden cosas buenas. Así es. Por eso, la, cuando ustedes van adquiriendo más experiencia, por eso empiezan a dar sentidos a algunas frases y algunos dichos, como hay que vivir la vida. Está muy vacía la frase. Hay que vivir la vida. Pues sí, güey, sí, hay que vivirla. Lo que se refiere es que hay, hay que vivirla. Eh, o sea, hay, hay que darle, hay que, hay que pasarla bien. Y cuando estemos mal, yo no soy de los que les va a decir: No, no, no, no, tú ya pasó, vámonos, no, vente, tú no. Hay que vivir esos lutos de dolor, ya sea de una relación, una persona que falleció, o tal vez perdiste tu trabajo. Y hay gente que no entiende que son lutos, son pérdidas. O puedes perder un amigo también, ya sea físicamente que haya fallecido, o puedes perderlo que hayan tenido alguna ruptura, ¿no? Con, con un amigo, por algo, X cosa. Entonces, pues se les digo, Brody. Los c o j i t a s están bien, al rato van a estar mal y viceversa. Así es esto. Vámonos con.、Eh, tengo aquí unas llamadas. Garbanzio, sé que tienes alguna pregunta para mí, pero ahorita vamos con sí, eso.、Sí, sí. Guamá. Gua Gumaro, adelante, Brody, te escucho. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, hip, h e s t i p hip, hip, hip, h i d hip, hip, hip, h i a hip, h i h i n g t o n h a b l o de f r i d a y h a r b o r w a s h i n g t o n Muy bien, Brody. Saludos a la raza de Washington, a la gente que trabaja duro ahí con la pera, la manzana, tra troqueros, traileros, toda la raza que l a b o r a en Washington. Venga, Brody, la pregunta. Pero yo e soy t de Friday Harbor, es una isla que está junto a Canadá y Washington. Ah, muy bien. Bueno, pues saludos a la gente de la isla. ¿A qué se dedican en esa isla, Brody?、Uh, nosotros hacemos yardas, fentil,、uh, decks, todo. Ah, muy bien, Brody. Pues mira. Uno aprende todos los días. Entonces, la isla se llama ¿Cómo? Friday Harbor. ¿Cómo se escribe eso? Es Friday, es、well, como viernes, el you nuevo know, harbor es como H-A-R-B-O. O、oh, como harbor. Ah, mira, Friday Harbor. Ah, muy bien.、Sí. Ah, mira, es una isla muy. Oye, se ve que ahí hay gente de lana, ¿verdad, Brody? Sí, sí. Uy, uy. Ah, mira, o sea que los, ustedes están en la frontera justo con Vancouver casi. O sea que los puede torcer la migra ahí si ¿Te vas en barco. Victoria, Canadá, Victoria, Canadá está a un ladito. Sí. Y, y, pero ahí vives o ahí trabajas. No, aquí vivo. ¿Y no es caro vivir ahí?、Ah, ahorita la renta es muy cara,、oh, pues uno gana muy bien aquí, entonces es una con la otra. Ah, ok, entonces ganas bien y, y vives bien. Oye, pero hay muchas islitas. No, no, no había visto esto bien. Pues bueno, saludos a la raza de, de Seattle, de Everett, Mountain Vernon, Oak Harbor, y Tacoma, Olimpia, Rochester, Kent, Auburn, Mapo Valley, Ren, Renton. Adelante con tu pregunta, Brody, venga. Me r e c o m i e n d a cuando estoy en una relación en la cual es, mi mujer se va, pero después quiere regresar a la hora, y luego después regresamos, estamos bien por unos meses, y luego después viene de a ir y regresa. Y pues, s q u es e s Muy bien, casi no te escucho, no es sé、normal. si le quieras quitar la, el, el speaker o algo así, Brody, pero entendí que. ¿Qué hacer con una relación donde termina y luego regresa, termina, se va y viene? La pregunta aquí, ¿terminan ustedes o ella es la que de repente se enoja y se va y luego vuelve? Sí. Muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta para mí? Mi pregunta para usted es como si usted me recomendaría. Yo pienso que la pregunta es obvia y lo mejor sería, sería como irme por mi propio lado y buscar a otra persona. Pero a la vez digo, pues estoy muy joven como para pensar en esto de tener novia ahorita. Simplemente tengo 21 años y pues e soy t independiente, vivo solo en mi casa, pago mis propios bienes. Tú, tú ya sabes cuál es mi, repues, mi respuesta, Gumaro. Tú ya sabes lo que te voy a decir, Brody. De 21 años con novia, en serio. Brody, por favor, eres un niño para tener novia. Espérate por allá a los 27, 28 años. Ahorita tienes por lo menos 5 o 6 años. Para que tú disfrutes, conozcas chavas y todo el rollo, y salgas y, y empieces a reservar en restaurantes, ir a una taquería, que hagas de todo, Brody, para el día de mañana que llegue la indicada, porque muchos me van a escuchar y van a decir: No, maestro, la indicada ya está ahí, ya, ya, Brody, la vida, de, de un año a otro se van a reír ustedes. Es más, tómense una foto ahorita. Y luego la v a n al año la foto y van a decir: No, ma, cómo me veía, güey, qué pedo. Eso es lo que pasa con sus vidas. ¿Qué estaba haciendo hace un año? Entonces, tú, Brody, que vives en una isla,、eh, que estás tú ahí、eh, como desgastándote por una chava que hace lo que quiere contigo y vuelve cuando quiere y se va cuando quiere y le vale madre todo. Y tú estás ahí por tonto, porque estás sufriendo. No deberías de tener una relación seria ahorita, es prepararte para hacer otras cosas, aprender cosas, vete al gimnasio, ponte mamé y te van a llover, pero día gratis. Entonces, una relación así no te conviene. Yo no voy a hablar mal de la muchacha, porque la muchacha es así por una razón, porque tú lo permites. Esa muchacha es así porque tú has dejado que ella sea así. Esa muchacha. Te habla, te actúa y sabe qué hacer contigo porque tú lo permites. No me vengas a mí a presumirlo tonto aquí al programa porque no quiero que te veas como tonto. Porque tú eres no, inteligente. Pero lo que pasa es ¡Bravo, es que maestro! ¡Bravo! ¡Jefe! Tiene... ¿Qué pasa, Brody? Lo que pasa es que ella tiene mucho self-conscious y piensa que porque tiene self-conscious no, no la miro de la forma que. Que ella piensa que es como. Ok, pues punto, se acabó. <coughs> ¿Tú,、no、va, tú, no, tú me imaginas tratado de decirle que eso no es así o no. Sí, exacto. ¿Cómo que、okay. es el problema que、Ahí、le、está. digo yo o y pues, pues ya no te miras se puede. Ya no se puede. Brody, tú ya lo hiciste, tu trabajo. ¿Cuántas veces han terminado? Ser sincero conmigo, ¿algunas, cinco, seis?、Mm, pues tal vez unas tres, cuatro. Muy bien. Tres es demasiado. Dos es mucho. Una se me hace. Normal que reflexioné, no era lo que yo pensaba, estoy de regreso. Ok, mi amor, vamos a echarle ganas. Ok, pero、uh -huh. dos, tres, no, b r o ya esto es un juego.、Eh, no me valoras, no, tú no me ves como yo, pues yo le estoy echando las ganas que yo quiero. Es más, quiero hablar contigo de, de eso ahorita y para todos ustedes, brodis. Esto se llama el desgaste. El desgaste. ¿Ustedes, han, ¿Ustedes creen que un tractor con una llanta de carretilla pudiera avanzar? Sí. Sí, ahorita vamos a ver. Vamos, ¿Ustedes creen que un carro con una llanta, un carro de n a s c a r puede andar con todo, con una llanta de tractor? Con todo, no.、Uh -huh. No, ¿verdad?、No, sí,、si、puede, poquito. Ahorita、no. vamos a hablar、ah, de. w o Para ti, Garbanzo, para ti todo es posible. Pues, no con todo,、uh -huh. pero sí se puede. Pero es e l positivismo tóxico. Pero ahorita regresamos, ya volvemos. Es el podcast que estás escuchando, el s h o w p e Ganó El chocolate, el podcast de El c h o Ganchito todas las tardes. s Bueno, estamos de regreso aquí con、eh, Gumaro. Su, él hace todo, todo lo que él puede para mantener feliz, contenta a la muchacha. La muchacha no está contenta con casi nada. De hecho, se ha ido porque dice: Pues tú no. ¿Y qué crees, Borodi? Te tengo una noticia para tu ego. Y para. No te la hubiera de dar, no te la tendría que dar, pero yo tengo que decir lo que es. Cuando esa muchacha regresó la primera vez, supo que tú sí la valoras. Se fue y regresó otra vez. ¿Por qué crees? Porque supo que tú la valoras. Se fue y regresó otra vez y sabe que sí la valora. ¿Sabes s por qué regresa? No, no regresa por mensa. Regresa porque saben que, sabe que tú eres alguien en quien puede contar. Lo único que sí te voy a decir: ten cuidado porque es que se ha ido y ya ha regresado. Porque yo no quiero meterte en la cabeza de que ella esté hablando con alguien más e intente algo y regrese a ti. ¿Entiendes? Sí, pues, sí, sí, claro que sí. Pero... Tú ya hiciste tu parte. Tú ya te desgastas. Eres una llanta de tractor en un carro de NASCAR. Por más que te quieras ajustar, por más que quieras meterte ahí, no van. Tú ya demostraste que estás dispuesto a rodar. Y e l a dice que no, que no, que porque tú no sé qué, bla, bla, bla. Pues sí, pero como le digo, es que lo que pasa es que ella dice que lo hace porque es el self-conscious que no se siente bien para mí, que porque piensa que yo soy mucha persona para ella. Te vuelvo a repetir: no eres para ella entonces. ¿Para qué te desgastas? ¿Para qué? Sí, salud. Maestro, o sea que es como si se pusiera un zapato que le aprieta. Va a andar, pero ahí le va a andar molestando. Mejor que se lo quite y ya volar. Andar a gusto. ¿O cómo trabaja esto de la autoconciencia? En realidad, esa parte no la estoy entendiendo muy bien de lo que dice que es. ¿En qué concepto te lo dice ella? En forma que ella es como. Pues es muy sensible. No, todas las mujeres son muy sensibles. Pero lo que pasa es que, como. Ella lo toma en forma de que. Como si yo estuviera con ella, como por lástima o algo así. ¿Y estás con ella por lástima? No, estoy con ella porque la quiero. Si no, entonces、okay. no la aceptaría para atrás. Y o pienso que la primera vez que lo hizo sería como un, <coughs> una. Una un alto, un hasta ahí. ¿Y si ya le dijiste que no estás con ella por lástima y ella sigue con lo mismo? ¿Qué q u é hacemos? Pues usted, dígame, por eso estoy hablando, para que e s t e me d el consejo de, yo, del maestro. Yo no m á s q u i e r o ver por los intereses de mis alumnos, y, y yo aquí, como un abogado tuyo, diría: aléjate de esa mujer ya. No mañana, hoy mismo. Hoy, hoy, al ratito ya. Deberías, de, si te mando un mensaje, decirle: pues, ni modo, yo no soy esa persona para ti, y pues, ni modo, se acabó. Pero de verdad, si vas a andar como ahí, ay, vamos a regresar otra vez porque está haciendo frío aquí en Washington. Ay,、eh, salió la canción que yo extrañaba tanto. Ay, este. Si vas a andar con e s p a l a s a d a s mejor sigue jugando e l jueguito de ella. Sigue jugando, ya caíste en el juego, sigue jugando ese jueguito. De, ay, es que el olor al té verde me recordó a ti. Ay, es que vi un post donde. Nada, si vas a andar con eso, Brody. No, cuando estés listo, deja eso. Y si ella es e la l es la que va a andar yendo y viniendo porque puede hacerlo contigo. Y tú estás ahí. Y recuerda, una cosa es que tú la quieras a ella. No lo dudo. Y la ames. Pero ¿sabes a quién debes de amar más que a ella? A mi propio mismo. Claro, a tu propio mismo. <coughs> a ti mismo, brother. Claro. Cuando, por eso, por eso、eh, la psicología se maneja: es quiérete mucho, ámate mucho para el día de mañana. Que alguien venga y haga algo que no te está gustando, que no te conviene o, o que no es bueno para ti, entonces tú ya pones el amor tuyo, el, de, el que más sobre esa situación. Y no va a ser fácil,、uh -huh. pero va a ser más fácil. Cuídate mucho, Brody. ¡Bravo, maestro! o h a s t a luego, Brody. Hasta luego. Ahí, ahí es donde caen esas frases, Brody. Quiérete, a t e amate. Valórate, porque el día de mañana, cuando vengan este tipo de cosas, no va a ser fácil, repito, va a ser más fácil. Porque pareciera que, oigan, los cambios en la vida todos son bien difíciles, todos los cambios, para bien o para mal. Así que si ustedes quieren salir de algo muy fuerte, va a costar, no va a ser fácil. Quieren que e s c u c h a r o algo bonito y fácil y todo, escuchen al genio Lucas. Oh. Escuchen a los positivismos de extra. ¿Cómo le llaman? Positivismo tóxico. Los que creen que todo es posible. Los que creen todo. Aquellos que te dicen: Si estás mal en tu trabajo, déjalo y haz lo que más ames. <ríe> ¡Qué pena! Ay, señores, qué fácil, ¿no? Deje y hago lo que yo amo. Deje y dejo este trabajo. ¡Qué bárbaros! De verdad, necesitamos más gente realista y menos gente positiva tóxica. Hay positivismo tóxico, ya les hablaré de eso. ¿Ok? Echenle ganas, muchachos. Esto l o h a g o gratis y por ustedes. Y ahorita anduviéramos aquí hablando de tras tonterías. Viene el chocolatazo y luego regresamos con más. Volvemos. Es el podcast que estás escuchando: el show. Ganó el chocolate, el podcast de El c h o c o l a t o Todas las Tardes. s e r r i a ¿cómo están, muchachos? Soy bien, el maestro Dodio. Bien, bien, Saludos a los que van manejando o, o, o van de regreso o van a la chamba al trabajo. Gracias por escuchar. Tengo a Ronaldo en la línea. No es Ronaldo, no es el que ustedes creen, no es el, el, el guapo, diría el asno, o el fenómeno.、Ajá. Es Ronaldo, un Brody que me escucha. Ronaldo, ¿cómo estás, Brody? Adelante. Muy bien, maestro. Ahorita estoy arrodillado ante. ¡Bravo! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip!、Dolly. ¡Hip, hip! ¡Doggy! ¡Hip, hip! ¡Doggy! Do Muy bien, a ver, ¿qué pasó, Ronaldo? Maestro, le tengo una pregunta y viene algo parecido con la llamada, con la, con la persona anterior. Usted habló sobre el positivismo tóxico, ¿verdad? Ajá.、Uh -huh. Eh, y, ahora yo, y ahora mi pregunta es al contrario. Yo tengo saliendo con una muchacha hace dos meses, empecé a hacer novios. Y,、eh, y fíjense que ella vive como unos, unos 20-25 minutos. Pero lo que pasa es que todo el tiempo, digamos, a veces cuando es en s e las tardes, cuando salimos del trabajo y todo eso, nos mandamos mensajes no típicos de novios. Pero lo que pasa es que la muchacha es muy muy negativa, maestro. Te lo, te lo ¿En qué forma es negativa contigo, Ronaldo? Es que no sé cómo explicarle, maestro, pero todo el tiempo que le mando mensajes, usted、pues, sabe,、eh, hola, ¿cómo estás? Y la morra de la muchacha contesta, no, pues mal, y por eso, y me fue mal en mi día, y todo el tiempo, todo el tiempo, maestro. Creo, a veces h a s t a digo, pues qué vida lleva la muchacha que todo el tiempo que le llamo está mal, o sea, y, se, y le gusta que. Uno le diga no, pues échale gana, s y todo, y como que quiere que la mimen o no, no lo、no、sé. Hasta yo, a veces, hasta y a ni me da ganas de marcarle, porque、a、digo, o t r a ver, z A v e a ver,、no、a cuán, a ver ¿a ¿tú la mimas a ella o no? Pues ese fue mi error. Por los primeros días yo dije, pues o ahora sea, a lo mejor y sí es cierto, ¿no? Y le empezaba no, pues échale gana, así sí adelante, y le empecé a decir, pero ya ahorita ya estoy, apenas llevamos dos meses. Y ya siento que ya no, hasta a veces ni, no mucho me da ganas de marcarle, maestro, porque todo el tiempo estamos. Es ¿Pura、mal. queja? Sí. O estoy, estoy mal, me siento mal. Ahora,、sí. es, esto lo hace, rec recuerden muchachos, no todas, la mayoría de mujeres son como un niño. Los niños, a veces le dices, no tumbes ese florero. ¿Qué hacen los niños? Ahí van, nos están agarrando.、Ahí. ¿Y para qué lo hacen? Pues para ver si se cae o no. Hay otra razón. Porque le dijeron que no. Hay otra razón. Llamar la atención. Llamar la atención, esa es la clave. Si tú tienes una mujer inmadura, que la mayoría de mujeres aquí nos han mentido que. a n maduran primero. ¿Maduran qué? ¿De qué están hablando? Cuando tú tienes una mujer, Brody, que quiere llamar la atención, no ve otra cosa. Ahora sería peor si es la forma de verdad de, de ser de ella. Porque si es para llamar la atención, tal vez sus padres. O tal vez no tiene una escuela en la casa donde le digan, hija, para llamar la atención no tienes que hacerte la sufrida. Seguramente tiene una escuela donde la mamá, para llamar la atención del papá, se hace la sufrida. O la abuela. O alguien. Entonces, este es su modo de, cre de crecer. El, el, la gente crece con la mayoría, con el ejemplo en casa, la mayoría. Cuando tú veas cómo es alguien, vea la casa de esas personas y casi todos son igual. Entonces, esta mujer. Quiero pensar que quiere llamar la atención tuya. Porque en algún momento, dime la verdad, ¿te ha preguntado o te ha dicho que quiere terminar contigo? No, maestro, al contrario, como que se está aferrando más a mí y ahora yo e soy t el que ya no quiero, maestro. Bien, esa chava quiere llamar la atención de ti. Ahora, no es la forma. ¿Por qué no con los testículos en la mano? Porque ya, quieres tener, ya tienes noviecita, me imagino que ya tienes. La forma de hablar con tu pareja, porque es tu relación, y sería lo más adecuado y lo más sano decirle: ¿Cómo se, cómo se llama ella? No importa, vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle que se llama Brenda. Le dice: Oye, Brenda, la verdad estuve leyendo un libro donde, para entender un poco más、eh, la actitud de las mujeres. Me llama la atención. Si no le quieres decir eso, porque puede ser que te diga, ¿cuál libro es? Entonces ya valió madre. Mejor di. Mejor di. Vean mi mente. Mi mente está a, a dos. Anda, mil, maestro. A dos kilómetros de enfrente. Dile, escuchó a un Brody de la radio, donde escuché algo muy interesante. Y, y la cosa es que yo me gustaría, y, y aprendí ahí, y me gustaría saber. Eh, qué, ¿Cómo te gustaría que yo cambiara contigo o qué tendría que hacer yo? Porque siento que no es tu, tu idea, pero en ocasiones te siento muy, muy negativa y a mí me gustaría tener una relación donde platiquemos de cosas bonitas: qué te pasó, cómo te fue.、Eh, alguien que me eche porras, que me diga, mi amor, ¿cómo estás,、eh, Ronaldo? ¿Bien? ¿En qué trabajas tú, Ronaldo? En el landscaping. En el landscaping, mira, igual que el otro, el de la isla. Entonces, decirle, mira. v i v o cerca, maestro. También vive cerca. Pues deberían de juntarse ustedes dos. Ya <risa> hagan su pareja. <risa> hagan ya hagan s e pareja. Ronaldo y Cienfuegos. ¿Cómo sabe el otro? Cienfuegos. Cienfuegos. Gumaro. Gumaro. ¿Sí, verdad? Sí. <risa> Gumaro y Ronaldo. Pero, Brody, es decirle. Es que. Muchachos, recuerden, están en una relación y en las relaciones se habla. Y en vez de llamarme a mí primero. Hubieras hablado con é l y decirle, oye, pero yo sé que aprendemos, ¿no? Decirle, maestro, somos una relación, tenemos una relación. ¿Por qué tú estás tan negativa o te siento negativa? ¿Sabes por qué no le dices? Porque sientes que se va a ofender. Ya le dije una vez, maestro. ¿Qué hizo? Le dije, mira, todos tenemos días malos. Le digo, yo sé que en esta vida todos, nadie, to, todos hay días. Yo también en el trabajo que tengo hay días que el、no, hombre, llevo una frega, pero no por eso va a llegar. A contarle todo lo negativo, pero una vez le platiqué le d i g o Oye, hay que pensar positivo. Le digo: Yo sé que nada es perfecto en esta vida, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que nos vaya bien en la vida. Y ya la muchacha, como que s e ofendió y dijo: No, pues a lo mejor y no me quieres e s c u c h a r y no sé qué tanto.、Y、le digo: No, no es eso. Lo que pasa es que si vamos a andar neg negativos todo el tiempo, no, hombre. Ahora, a a ahora ve la actitud. Me imagino que la escuchaste como 10 veces y a la número 11 dijiste eso. Dijo: No me quieres, te escuché 11 veces. Y una vez que te estoy diciendo algo, ya no te quiero escuchar. Vean la exageración en la mayoría de mujeres y a ofenderse. Yo, yo, yo estaba seguro que diciéndole se、si、iba a ofender, ¿viste? Se iba a ofender. Pero qué bueno que lo hiciste ahora, Brody. No quería llegar a esto, pero vuelvo a decirte lo que dijo el otro Brody. Ya lo intentaste, ya le dijiste la clave. Y no solo fue de decir: Ah,. Tal vez tiene razón, Ronaldo. Tal vez sí, soy muy negativo. Voy a tratar de cambiar esto, mi amor, para, pues no sé, estar bien y no pelear. Pero imagínate, fue lo contrario. Ah, pues no, no me quieres escuchar entonces. Imagínate ese tipo de actitud, Brody. Haz de cuenta que este es un pedazo de queso. Y cada que salen con una actitud así, es una mordida. Y se va a ir acabando la relación, poco a poquito. En lugar de decir, pues tiene razón, o, o déjame ver, o no creo, por esto, por lo otro. Pero que conteste con un Ah, pues tú no me quieres escuchar. Entonces, llegamos al punto donde ¿qué haces ahí, Brody? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienen de novios? Pues dos meses, maestro. Dos meses. Mira, vamos a decir que la relación está verde. Verde. Y que lo que tú quieres, porque no todas las relaciones fluyen a veces, unas cuestan más al, al inicio. Tú vas a tener. Pero tú ya lo publiqué, no sé si me sigas en redes sociales. Cinco momentos buenos por uno mal. O sea, cinco pláticas. Vamos a cotorrear y vamos a tener una plática donde tú me digas todo. Tú, tú sacas tus quejas, cómo te sientes. Porque si no, salgo del h a r l e cansado.、Eh, estoy en otro país. No gano como yo quisiera. No hago tal vez lo que mi sueño quería. s Y para hablar contigo. Esto es opcional, lo otro no, si、sí、tengo que fregarle. Y en, la, en lo opcional también es otro estrés, yo no quiero hacerlo. ¿Quieres jugar conmigo a pasarla bien y de repente te escucho yo cuando estés mal? Y ella, vamos a ver qué te dice, y ahí vas a ver qué tanto o qué tan importante eres para ella. Pues sí, maestro, eso es lo que yo estoy viendo, pero yo, para serle sincero, maestro, ya es. ya、voy. No quisiera amargarme ya así con esa relación porque siento que no va a llegar nada bueno, maestro, la verdad. Pues ábrete, y se acabó. Pues, ábrete, y sin miedo, ¿eh? ¡No! ¡Jefe! ¡Oye! Estoy... ¿Qué edad tienes? 26, 26 años. Ahí andas, ahí andas. Este, ya se acabó, b r o t y no creo que sea algo para, para así, ni sea un. ¿Y ella qué edad tiene? 25. Pues ahí e s t á ya debería ser madura. Uy, la madurez, la tren les revienta por los poros de la piel. Deberían de llamarse, me s e c el Día Internacional de la Mujer, deberían de poner el Día Internacional de la Madurez. Sí, maestro, e s a era. Yo, bueno, es, eso nomás era la pregunta que le tenía, porque la verdad, bueno, ya ahorita ya tengo en mente lo que voy a hacer. Pero quería su, su sabia opinión, y no para mí, sino que para, para que le diera el consejo a lo mejor y otras personas que están pasando lo mismo que yo. Yeah, a lo mejor ellos están aferrados. Cuídate, Brody. Cuídate mucho y h a z lo que va a hacer, pero ya, Brody. Y... Muchas gracias,、Ay. maestro. Salgan,、Garbanzo. salgan, conozcan gente y, y, y, y pásenla bien. Garbanzo tiene un mensaje: quiérete a ti mismo y por favor concéntrate en ti. Olvídate de todo lo demás y saldrás adelante. Oh, oh, hombre, oh, oh. Si el garbanzo me dice eso, eso ¿cómo andaré yo entonces? ¡Ey, ey, ey! Aprovechame. No voy a pensar nada, jetas de p o p u s a Mira, tengo 60. No, no, señor, ustedes los 60 años de acá. Bueno, señores, gracias por habernos escuchado. Mañana regreso con mi segmento. Y recuerde que temprano tengo otro segmento empezando el show, eso de las dos y media hora del Pacífico, cuatro y media hora del centro. Así que no se lo van a perder. El garbanzo y el asno, gente de norte de Carolina en Charlotte. En Charlotte. Juega México contra Ecuador. El Garbanzo y e r a s n o van a estar ahí a un lado en el Fan Fest junto a Jared Borgetti a las 5 de la tarde en el parque que se llama el, el Romare Berden. Berden. Ahí va a estar el Garbanzo y e r a s n o Lleguen ahí con Jared Borgetti. Y gran centenario. o